z o n a hola. hola, se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Bienvenidos a este segundo bloque de Zona 69. Raúl Fernández. Raúl Fernández. Bueno, en la primera hora hemos entrevistado a David o t e r o del Canto de Loco. l Estuvo por aquí e s t u v i m o s hablando con él. Y también hemos bailado con temas como lo nuevo de Rihanna o esto. Es lo nuevo de David g u e t t a Se llama Rey Jormain.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 Ahora, ahora,、mira. el tema más fuerte. Powerplay. Powerplay. música te gusta participa en la zona b u s c a n o s en facebook y 20 primero lo escuchas aquí zona 69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 So m e shots, so come on, let's go Girls ain't like my swagger, they calling me Mick Jagger I be rolling like the stone jet, set a jet lagger We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all, haters better step back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 Black i b e a t s que bueno es esto. Ahora mejor, ahora mejor. Tenía m o s auriculares al revés y así, así nos escucha bien. En fin, bueno, bienvenidos al Zona 69 y os acabo de incorporar. Antes escuchábamos el tema de a e g o n su nuevo tema, es nuestro Powerplay, su Angel. Y ahora este de Time, Dirty Beat, de Black Ibis. Y hablando de uno de los grandes, vamos a hablar. de Michael Jackson, ya sabes que Michael Jackson, Sony Music, ha comprado los derechos de algunos temas que Michael Jackson、eh, empezó a grabar pero nunca terminó y nunca editó. Algunos de esos temas、eh, los ha grabado junto a William, el rapero de Black Eyed Peas, efectivamente, lo acabamos de escuchar ahora mismo, y él ha dicho que esos temas nunca se publicarán porque publicarlos sería una falta de respeto a Michael Jackson, a la figura del rey del pop. Queremos preguntarte, de hecho ya hemos colgado por ahí en nuestros perfiles y en la página de t w e n t y de Facebook t w e n t 0 l a m u s i c a s e m u e v e n e t y Facebook.lamusicasemueve.net este tema para que podáis comentar a lo largo de la semana. Nosotros iremos leyendo、eh, todos los mensajes que nos dejéis, incluso en un evento por ahí. Y, eh, a lo largo de la semana los leeremos y la semana que viene nos quedaremos con los mejores. Ok, nos podéis comentar, podéis compartir a partir de ya que os parece esto de que、eh, Sonic Music edite trabajos, edite discos póstumos del de e rey del pop. Pues después de su muerte, la palabra póstumo lo d i c e Comentadnos, os parece bien, os parece mal, qué os parece la figura de Michael Jackson, también podéis opinar sobre eso, ¿ok? Vamos a quedarnos al tema con、eh, uno de estos temas inéditos que se han publicado ahora hace muy poco. Es un tema que grabó Michael Jackson junto a Icon y ahora este tema se publica. Se llama All My Hand, la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Mira, escucha. Hold my hand, my Como te digo, es el tema de Michael Jackson junto a Akon. So、baby, hold me. Somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero, primero, lo escuchas aquí. te estás pasando hoy eh? c ó m o te lo estás pasando dank sauce con este malestar b de estrellas e h b a r b e s trellas así es como se llama este tema es ¿Sí, ese、sí? no me preguntes por qué ¿eh? yo la verdad es que no lo sé por、bueno, un par de cositas、eh, recordarte antes de ponerte el siguiente tema y es que tienes todos los temas todos los nombres de los temas en nuestro blog en www la m u s i c a se mueve net w w w l a m u s i c a s e m u e v e n e t Ahí buscas una entrada cada semana que se llama tracklist y tienes cada uno de los t r a c k l i s t de cada semana, ¿ok? Ahí en nuestra página web para que sepas los temas que suenan aquí en el programa, ¿eh? Y también te recuerdo que puedes unirte ya mismo a nuestras páginas en Twenty y en Facebook. Muy fácil de buscarlas. La de Twenty escribe simplemente Twenty.lamusicasemueve.net. ¿Esto dónde? Pues arriba, en la dirección de la página. Twenty.lamusicasemueve.net. Y el grupo de Facebook, simplemente Facebook.lamusicasemueve.net. Y te unes y nos sigues h a s t a a h í Muy fácil, muy fácil. Y ahora seguimos con calle 13, 3 e c e ¿te parece? Primero de los e c u c h e s aquí, zona 69. エンシンでーラーメンティーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディーナーディー 私たちの仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事のの仕事の仕事の仕事の仕事の仕の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の仕事の でも、こ u 時点で、s の時点で、o の時点で、この時点で、この時点 i この d 点で、こ o 時点で、この時 e で、この時点で、こ a d 点で、この時点で、e の時点で、この時点で、o の時点 n a の a 点で、この時点で、この時点で、この時点で、この o 点 o この時点で、この時点で、o の o 点で、こ i 時点で、この時点で、この時点で、こ i 時点で、この a 点 e r lo que no se <the> supone. Contar un cuento sin narrativa, 時 i r a r el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben <the S 1> al revés. ママ、偉い人たちのためい人たた Entra en la zona, zona 69. n a s me pongo nervioso. Pensaba que no te encontraría. Ya finé. Mejor la puntería. Y mírame. Aún sigo siendo el mismo que era antes de ayer. もう一つだけ r って、もう一つだけあって、もう一つだけあって、もう一つだけあって、もう一つだけ u って、もう一つだ d あって、もう一つだけあって、もう一つ a けあって、もう一つだけあって、もう一つだけあって、もう一つだけあって、もう s つだけ i っ a もう一つだけあって、もう一つだけあって、s う一つだけあって、も でも、私の思いに、私たは私たちのを忘れずに、私たちたの思を忘れずい出 más 見 i e j o Aquí está el es o nuevo de Despistados junto a Jorge Ruiz de maldita Nerea. Aquí están. Este. Y mírame, ¿eh? h a s e s u e n a esto? Bueno, y antes escuchábamos también el tema de, de, de, sí, de calle 13. Vamos a p o r t a r n o s mal. Ahí suena m a Vamos a repasar nuestro Global Chart. Global Chart. Global Chart. La lista definitiva: 60 candidatos. Una lista. Repasar los candidatos, ¿eh? mayormente. Bien, <risa> Aquí está, Ball 314, candidato a esa lista del año. De I'm a Superstar. <risa> super Podría ser canción del año, eh. Sin duda lo han pegado m u c h o Robert Ramírez con e s e Sick of Love también podría ser muy importante en esa lista. Como San c r i s t e n y Pitbull con este Five Borden. Pero eso lo decides tú, eh. En qué posición quedarás a k i r a con este Waka Waka? Porque estamos seguros de que entrará en esa lista de 20. Pero tienes que votar por ella, ¿eh? tienes que votar. ¿Cuáles son tus favoritos? Vota en w w w l a m u s i c a s e m u e v e n e t Zona 69 Global Chat. La lista definitiva. esa lista definitiva que haremos el próximo 3 de diciembre tienes tan solo una semanita más esta semana para votar por tus favoritos en el global chart aquí llega a un borde la la la junto a ayas pedazo de temas me encanta esto screaming, You know that you are my world, but I'm sick and tired of those. Love is one of a kind. You drive me up to the ceiling. Boy, there's no need for the screaming. You know that you a r e my world, but I'm sick and tired of the.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 Música, tu mejor mezcla en Zona 69. Sí, soy consciente soy consciente de que todas las semanas te lo digo pero es verdad ¿eh? es verdad me lo he pasado muy bien contigo gracias por hacerme compañía mientras te pinchaba q u í estos pedazos de temas como este de Soy Scouts Magia junto, House Mafia junto a Pitbull. Me ha encantado estar contigo y me ha encantado que nos visites en esa página de Twenty, Twenty.lamusicasemueve.net o Facebook.lamusicasemueve.net, que no es nuestra página, que es tu página, que es para ti. Para que nos comentes, para que nos escribas lo que quieras, nos dejes tus vídeos, cualquier cosa. Y visítanos en w w w l a m u s i c a s e m u e v e n e t Te espero. Saludos de Raúl Fernández. Te dejo con este Give me a sign. Adiós. Time. Time, time, time, time. So t h r o w your h a n d s